Andaba, andaba patinando, epa, eh, epa, andaba, la, andaba, la, andaba, el, ¿no? andaba, el, andaba, el bandoleón. Andaba, andaba. <ríe> ¿Cómo andas? Muy bien. Qué verde era mi valle. Qué era tu <ríe> y qué flor blanca gigantesca que Muchas tiene. Gracias. Muchas gracias. Caramba. Todo el mundo qué sabe bien. que las flores son desgraciadas, sí. <ríe> Las flores son desgraciadas, pero sí. a ellas le gustan... Y las vaquitas son ajenas. Ah, sí, para las rosas, eh, rosa digamos, té. de obsequio y rosas naturales. Claro, Esto pero ahí con una vermelita azul y una flor blanca. Y Nora está con... Ay, ¿Cómo se llama eso? Verde. Un... Una túnica verde una túnica esmeralda verde, Pero un verde intenso Verde esmeralda, verde, claro, con intense, negro intense. Y con su corte de pelo de esta semana No sé sí. si la semana que viene Será el mismo, el no sabemos. el mismo Y Alperino está con la chomba que le regalaron Para el cumpleaños, linda, negra, yo, gris y blanca Rayita está Y Varela con un hopo Que estrenó y hoy no, Yo tengo una guayabera yucatán ahí papagayo Guayabera Gabela Yucatán, original, parece? auténtico. Bueno, estamos, eh, parece parezco ante de Garamás. es un programa de modas. Está antes entre nosotros, ¿no? Sí. <risa> Creo que sí. ¿Qué hace sí. cada pregunta? pregunta sí, <risa> sí, Usted sí. podría ser una escuela de periodismo. <risa> de, ¿Qué <risa> le parece? <risa> es para ¿Crees? preguntarlo fácil. Sí, no, no, está bien, no. hace ¿crees? bien el pregunta. <risa> sí. Mi hermano eche, me echen, que... pregunto sí, no. lo inconveniente. No, está todo bien. Creo que bien. sí que está, está todo bien. bien. Está todo bueno, fue lo importante. Ahora es lo la buscamos respuesta. en sí. internet. Sí sí, sí, sí, sí. está todo bien. Bueno, nos encanta empezar otra vez Argentina tiene historia. Hoy es hoy es un día, no es un día de miércoles, no, es no. un día miércoles. lindo, lindo día. Lindo día. ¿eh? Todavía no nos cocinamos. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, Graciela, ¿qué le decimos a los oyentes? Que pueden llamarnos, comunicarse al 49998700 desde toda la Argentina al 0810 222 0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentina tiene historia@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentina tiene historia.blogspot.com. Antegarmás, ¿estás ahí? Sí. Está vivo. Señoras y señores, está entre nosotros. Está entre nosotros. Bueno, me alegro, porque además es un bostero. Esta semana no es para... No hay que perder no, ninguno. Con los bosteros, pero bueno, no hay que perder ninguno. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Vamos a ver de qué nos vamos a ocupar hoy en Argentina Tini Store. Tengo doble identidad, pero por la humanidad me persiguiendo delincuentes y para disimular es que vengo a trabajar entre archivos y expediente reviso mi placa y me voy a ocultar en mi búnker transparente me en un disfraz me vuelvo a entreverar uno más entre ¡Estás listo el paseo! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Listo! ¡El niño es mío! ¡Ay, no, no, no, no, no, no! no, no usted perdón, entretenía al niño! Caballo espada un mundo para salvar más y yo no preciso más. Tenés que acompañarme pero como Super Higitus, porque vos sos el que te transforma, ¿no? Sin sí, cuando hay que defender la ley y la justicia, siempre estoy presente. ¡Mostrales, mostrales! Sombreros, sombreritos, conviérteme en Super Higitus. ¡Puf! El tema del día. En Argentina tiene historia. Los superhéroes argentinos. Superhijitos. Superhijitos. Hijito, ¿Te salen, hijitos, hijitos, te salen los hijitos? Los jo. hijitos me salen. Superhijitos, Pato Urusú y Sonoman, <risa> entre otros superhéroes argentinos. Personajes que viven, que viven siempre, eh, que están siempre vivo. Bueno, personajes del mundo de la historieta con poderes extraordinarios, ¿eh? creaciones de matriz criolla, tipos puros e inocentes, súper dotados al servicio del bien. Yo sé Exacto. que eh, algunos de ellos tienen hubieran tenido las características como para ser realmente personajes de historieta. Si hubieran estado en otro país, hubieran sido personajes... De, de cómics o de, de dibujitos animados como muy impresionante. porque tienen una, mundial. Es que tienen una factura y un estilo de guión que ya les vamos a contar absolutamente interesantes, con, con márgenes surrealistas. Además, para nosotros Patruzú es mundial, qué sé yo. ¿Quién se anda con vueltas? Seguro que en Rusia sí. están hablando de Patruzú sí, también. Pero seguro. a pensar que... Sí, es cierto. Claro. Vos sabés que es cierto. ¿Ah, Sí. Hay una hace muchos muchísimos años cuando yo fui este una de las cosas que coleccionaban porque como hay mucho argentino que iba a la Universidad de Lubumba Ajá. y demás eran las revistas de Patoruzito. Allá se llama Patoruzu. Y pues ah Patoruzu, sí. Patoruza, este y este era realmente realmente el, el Patoruzu y el Patorucito, el grande y el chiquito eran este unas de las revistitas de intercambio entre la gente de la Lubumba. Pero son mundiales, eh, los los héroes superhéroes argentinos. Son mundiales... También Mafalda. También Mafalda. Pero no les caía también, más porque prenda, Mafalda claro. pregunta mucho. Claro, y no es superhéroe, ¿viste? Siempre criticando y haciendo no, comentarios. No, es otra característica. Los superhéroes tienen características muy específicas. Sí. La claro. No, me refería que en la Lumbumba también circulaba Mafalda, pero... Sí. Tenía menos claro. prensa porque era una cuestionadora en claro. cambio el otro que es nuestro único superhéroe medio facho que tenemos este, <risa> era ese no cuestionaba estaba todo bien estaba todo bien bueno pero eh, no nos digan después los oyentes pero se olvidaron de tal ojo son superhéroes hoy no son todo personajes más queremos hablar de estos y claro parte hay otro superhéroes claro. de lo que no vamos a hablar pero bueno, claro y ahora va a ver lo que vamos a decir de los superhéroes toma Argentina tiene historia, con Jorge Alperín, Nona chart y Santiago Varela. Yo veo a usted dentro de la historieta de Superijitos. <ríe> vamos a hablar de Superijitos, pero vamos a hablar de otro superhéroe también, Ajá. ya que estamos... Eh, los que conocemos hoy como superhéroes, tal cual, aparecen en los Estados Unidos a mediados de la década del 30. Tanto el fantasma de Phantom, Superman como Batman, surgen entre el 36 y el 39. La característica de un superhéroe medio promedio que se precie, es que los tipos son tipos que luchan incansablemente por la justicia y el bien, entendiéndose por bien lo que el autor y el editor entienden por bien, uh -huh. vamos a aclarar eso. Uh -huh. Suelen ser individualistas, andar enmascarados, llevan una doble vida, una como civil como Clark Kent y otra con el uniforme de Fagina. Se transforman rápidamente y siempre, siempre llegan a tiempo a salvar a la dama de la garra del villano, aunque sea en el último instante. Obviamente la moda prosperó y a los pocos años las historietas locales comenzaron a tener sus propios superhéroes. El primer encapuchado que se hizo popular en Argentina fue Misterix, que había nacido en Italia, llegó con el guionista y ya en los 50 era dibujado por nuestro Eugenio Sopi, uno de los grandes. Luego vino Capiango, con guión de Luis Lanús y dibujo de Salinas. Capiango era muy parecido al zorro, demasiado parecido. En esta onda telúrica también está Poncho Negro, que comenzó la radio y pasó al papel. Otro de los conocidos es El Caballero Rojo, Decía, yo no trabajo fuera de la ley, sino paralelo a ella. A Torrante, con guión de Tony eh, tony Torres y dibujo de Mariano Navarro. Fontana Rosa también se mete con los superhéroes, de este quiero hablar yo también, y hace una parodia de ellos con un personaje entrañable llamado Sperman, el hombre del sexo de hierro. Digamos que el sexo no era algo muy común entre los superhéroes. Spermman se define como el mayor donante de esperma del mundo libre y está acompañado por su fiel amigo Germinal, que es un espermatozoide tenaz, sabio y corajudo, como lo define Spermman. Su enemiga principal en uno de los capítulos es Ice Woman, la frígida mujer de hielo. <risa> En un encuentro tête à ella se derrite al mero contacto con Sperman, pero a él le costó que su sexo quedara oxidado, no cual fue todo un problema. Sin embargo, a Sperman aún le falta lo peor, en un momento de la tira se vuelve impotente. Finalmente se repone, excitado por los contornos femeninos de una botella de una famosa gaseosa, <risa> que se hacía los ratones con una botella de Coca-Cola. Digamos que este personaje tuvo poca duración, apareció en fierro y tal vez el hecho de ser contemporáneo de Buggy haya tenido algo que ver para no que no tuviera continu continuidad. El otro superhéroe del que hablaremos hoy no tiene nada que ver ni con Superman, ni con Sperman, ni con nadie. Este es un superhéroe para chicos, a veces gracioso, pero siempre tierno. Hablamos, como la Cortina lo presentó muy bien, de Super Higitus. El personaje de García Ferré dice que él termina todo en Itujitus porque tuvo que estudiar latín, pues es de Buenos Aires. Ah. Eh, y entonces le quedó eso de, pues, de de de las terminaciones, que luego saltaría del papel a la televisión y al cine junto con la voz de Pelusa Suero. Yo quiero dejar constancia que este es una de las más grandes voces de Argentina que le dio identidad a ciento de caricaturas y animaciones. Ajá. Un tipazo pelusa suero Gossioli y Rosenberg relatan que Hijitos debutó en Pío Pío, en 1955, una revista relativamente poco conocida. Eh, en ese momento aún no tenía poderes especiales y su aspecto era bastante distinto. Era narigón, una nariz finita, finita y larga. No usaba galera sino un bombín. Tenía más pelo y ya se vestía con el camisolín ese que usaría durante muchos años. En 1967 renace ya como un superhéroe. Lo hace tanto en la TV por Canal 13 como en la revista Antifaz. Luego el éxito lo llevaría a tener su propia revista, Las Aventuras de Hijitus. El bombín pasa a ser una galera mágica. Mágica pero rota, siempre tenía algún detalle así, descosido que le permite transformarse en superhijitos. Sombrero, sombreritos, conviérteme en superhijitos. Chucu, chucu, chucu, chucu. Y salía volando con capo incluida, gracias a una pequeña hélice que llevaba en la cabeza. En la cabeza. En el uniforme, sí. La hélice estaba sobre la cabeza, no sobre la galera, digamos. No, no, la galera desaparecía, ah, el superhijito ah, ah, no tenía galera, ah, hijitos tenía. Ah, Eh, y tenía la hélice sobre, o sea, había tenido un cubrecabeza que le dejaba la cara, no usaba antifaz ni esas cosas. La tira se desarrolla en un ambiente bastante acotado, en el cual convive con el resto de los personajes, entre ellos el perrito Pichichus, con quien habita en las afueras de Trulalá. Hijitus es un nene bien intencionado y bastante cándido. Su lucha es contra el mal, y el mal está perfectamente caracterizado en la figura del profesor Neuro. ...que es el, el... ...Negro tiene una voz... ...le pelusa, le pone una voz a Neuro... ...increíble... ...que es el jefe de una banda desopilante... ...que de los pasan a tontos en realidad... ...personalmente a mí me resulta más divertido... ...estos malos condenados siempre al fracaso... ...que que claro. los lo buenos, ¿no es cierto? Parodiando a otras aventuras de superhéroes... ...el profesor negro ...es un tipo de un carácter repodrido... ...que decía... ...calla retonto siempre quería apoderarse del mundo negro menos que eso no quería junto con él estaba Larguilucho habla más fuerte que, que no te, te escucho. escucho que con los años pasaría a ayudar hijitos evidentemente Larguilucho no podía ser de malo, no le daba el piné a Larguilucho también estaba Pucho casualmente siempre con un Pucho en, lo, en los labios gorra y camiseta tipo que le escapaba al laburo como a una enfermedad de acento muy canyengue, tocaba el bandoneón y solía usar eh, frases de tango en su, en su hablar. El tercero de la banda era serrucho un ratón inútil total al que no se le entendía nada porque hablaba todo como si estuviera cerruchando. También había otros personajes rondando por Trulalá, no podemos dejar de mencionar a Wacky, Un bebé oh, fajado al antiguo usanza. Estaba fajadito, oh, Me impresionaba. Que tenía dos revólveres dentro de la ropa. Era un atorrante de aquello. Y que estaba, era el único que estaba enamorado de alguien. Estaba enamorado de su vecina de enfrente. Así la denominaba, mi vecina de enfrente. La muretilla de, de Guaki era Cosa Golda. Cuando claro, o sea alguna... que Guaki era como un bebé. Tiro, Lío, Cosa Golda. Cosa Golda. También estaba el boxitracio, la bruja oh, cachabacha con el búho. El búho siempre la ligaba. Y no nos olvidemos del comisario Correntino, amigo de Hito, con su frase, desacatado. <ríe> no se me desacate. Digamos que cierta moralina y cierta complacencia de García Ferré encajó muy bien con la época de dictaduras varias que tuvimos en los 60 y los 70. Por eso, que se sepa, Higitos nunca tuvo problemas Y su permanencia y crecimiento Llegó a ser tan grande Que tuvo programas propios en la televisión Y un merchandise Que además de los muñequitos Figuritas, chupetines y golesinas Llegó a tener Una comida, un cacao Llamado Nutre Super Hijitus. Digamos que como tantos otros De estas latitudes De superhéroe Pasó a ser un super negocio Pero esa es otra historia recuerdo anécdotas, anécdotas, anécdotas, Argentina, Argentina y Historia. Cortitas de la Historia Hawái fue la primera nación del mundo que reconoció nuestra independencia en el año 1818. El rey Kamehameha I firmó un tratado de comercio con el representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Hipólito Bullard. Las chicas del programa eran seguidoras de Superhijitos, sí, sí, sí, porque se sabían todos los personajes. No, además duró tanto que, no, era, digo, duró lo suficiente como para que sean los chicos nuestros, los míos por ejemplo, por lo menos, Ajá. el que hacía el chu chucu, chucu, chucu y todo ese tipo de cosas también. Así claro. que, ahora sí, ahora además que... un momento en que en un canal se lo utilizó en la señal para irse para que se fueran terminaba el momento de los chicos para que se fueran a dormir uh -huh. también y, y bueno, nada. Tenía algo que ver, por ejemplo, eran los tiempos también del Capitán Piluso en la tele, ¿no? Tenía algo que ver la, un personaje sí. con otro. No, yo creo no. que no, no, no. Este llegó a competir bien contra una serie extranjera, un dibujito que no me acuerdo cuál era. Y llegó a competir bien, llegó a ganar. O sea, fue uno de los primeros éxitos de la de la caricatura argentina, digamos, importante. Eso. Sí, en realidad ver a Super Hijitus era, era mucho... Yo no recuerdo es, eh, que hubiera dibujitos extranjeros que le compitieran en, en, el, en ese marco. Bueno, están los tradicionales, pero los tradicionales no son competencia en ese mercado... De, de lo de lo argentino es como cuando hablabas de anti éndo no a superhéroes uh -huh. de antiojito y antifaz y todo lo demás digo era eran eran tuyos era el lenguaje era tuyo lo que se seciera tuyo claro. ¿no? a mí me agarró eh, el, el superigitus en una época yo ya no era un niño para interesarme por esa historieta pero tampoco tenía niños todavía para acercarme a ella y en cambio estaba en la etapa en que Dorfman y Matelar denunciaban Eh, los al contenidos pato de Donald. manipulación ideológica que hay en la historia entonces Yo me lo imagino Yo al... me lo imagino con 13 años leyendo a Dorfman. leyendo <risa> alta ¿Cómo era el título quién, quién eh, para entender para el al, el pato al Pato Donald, Donald Leyendo para leer. entender al Pato Donald con para pantalones Donald. cortos para... en el borde de la vereda mientras los pibes se jugaban un picado Mientras pibe estaba... leía al Pato Donald Ahí andaba no eh... a los 13 pero ahí andaba así medio temprano como Entiendo, ya enferré la manipulación ideológica. ¿no? Claro, entonces la, claro, la madre le servía el café con leche en una taza que tenía un superhéroe y él le hacía un planteo acerca de que o sea, su madre claro, le ejercía la manipulación no ideológica. No me aceptaba mi mamá. Vamos a pedirle a un grande de nuestra historieta que nos cuente cómo es la historia de una superheroína argentina que él creó. lo escuchamos? Soy Carlos Trillo y voy a hablar de CyberSix. Fue una historia hecha con el dibujante carlos meglia a pedido de un editor italiano que quería una historieta que saliera todas las semanas en un semanario y que se pudiera convertir en un producto mensual de 96 páginas era una suerte de clonación en la que tomaban series de genes recogidos en distintas épocas y fracasaban los genes del 68 porque no obedecían. Entonces el loco que los estaba inventando destruía toda la serie de estas criaturas clonadas y quedaba solamente la número 6 ...de los ciber se llamaban y por eso se llamaba Cibercics. La historia duró mucho tiempo y Cibercics sufrió de las más extrañas alternativas. Ella en realidad se vestía de hombre para disimular su condición femenina... ...y porque sabía además que sus enemigos buscaban a una mujer. Vestida de hombre se enamoró de otro hombre le trajo toda una serie de conflictos. La historia duró bastante tiempo, 48 meses de historias autoconclusivas de 96 páginas, y fue recogida por una editorial francesa que la publicó en enormes volúmenes, a la manera de lo que se hace con el manga japonés. Y finalmente aquí salieron unos poquitos capítulos. Yo nunca creí demasiado en esto de los superhéroes. Siempre me pareció que el héroe más grande es ese que sale a laburar todos los días o que se las ve negras para llegar a fin de mes. Pero en la estela de ese invento norteamericano que en realidad los Yankees inventaron el superhéroe porque ellos son el imperio, nuestros superhéroes tienen que ser más débiles, CyberSix era una chica que quería ser normal y la perseguían. Bueno, Ay, no, no, no, pará. ¿No? No, no. ¿No estás de acuerdo no, con lo que dice yo Trillo. Yo sí estoy de acuerdo. No, pero ¿para qué vas a sí. intelectualizar? De yo no voy a intelectualizar, manera, no, pero no, ¿a me parece... No, te digo, estoy diciendo sí. a un concepto de... pop puedo decirla? Eh, digo, me parece que, que está bueno jugar con la magia, que está bueno jugar con, un, con, con el tema de buenos y malos, que está bueno jugar con que uno puede Ahora... Obviamente te pones a analizar Superman, lo que dice y lo que hace, pero estamos hablando de un superhitus, estamos hablando de juegos, estamos hablando de diversión. Bueno, él hablaba, de CiberSix, habl pero, pero... Pero él no hablaba, él hablaba de Estados Unidos. Claro, no, de Estados bien, Unidos. está bien, es, que, es lo que yo creo que acá hay unos historiatistas incomparables que han sabido cargar de contenidos... este no necesariamente yankees al tema y que y que son bellísimos. No, no, que no. Lo que, él, lo que él está, por supuesto, está comparando con la, el, los superhéroes norteamericanos que corresponden a un imperio. Aquí lo tenemos tal, a, que... al Eternauta, con claro. Osterheil, no que, es que es, no es un superhéroe en cuanto a lo que se considera estrictamente un superhéroe, pero es, es alguien... Que, eh, que enfrenta a gente muy poderosa y lo hace colectivamente, no individualmente. Esa es la gran diferencia claro. conceptual entre el Eternauta y los superhéroes individuales Está bien, pero el Eternauta no era para niños en principio y estábamos hablando de historietas que le pegaban a los chicos a los adolescentes. Uah, pero para no adolescentes para niños, sí. No era para niños y, y además era, en todo caso, era, lo que menos era, era un superhéroe. Digo, era la decisión de Westergelera que no lo fuera porque era un héroe colectivo y las supercondiciones. Se eso. diluyen en el marco de que las condiciones no, no, son colectivas. No, no, pero creo que en ese sentido vos coincidís con Trillo. Porque claro. Trillo no dice que los superhéroes argentinos correspondían a un imperio. Dice que los superhéroes norteamericanos correspondían claro. a un imperio y que los de acá no. eran distintos. Esperman, no, es Esperman es cómico y Hitus también. Son claro. son patéticos. Sí. Neuros y todo eso son... Y después veremos. Paturuso tampoco es un tipo como Superman que levanta edificios. Está a la, a, a la altura de algo más real o más más este más de acá lo que no quita la manipulación ideológica tampoco quita el placer que te daba seguir esas historias, no? Bueno, seguimos, seguindo, seguimos examinando los superhéroes argentinos, ahora las noticias de Radio Nacional, luego Ana Padovani con sus personajes que no son superhéroes pues son entrañables, Catita y Pepe Arias. <risa> Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrela Langanuso, palosíntimo Catita, y del cébrele condutor Pepe Arian, que con su fina voluntad saluda la distinguida audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame, ¿usted sabe lo que pasó un 16 de febrero del año 1877? No, la verdad no lo sé, Catita. En ese momento el servicio meticulógico anunció Hoy va a ser tanta calor que las galinas van a poner los huevos fritos. Más vale que ni ponga cubito de hielo en la heladera porque propiamente van a en derretirse enseguida. Así que ande sin camiseta y pongas el protector solar más fuerte que yo. Catita, ¿usted está segura de que el servicio meteorológico dijo todo eso? Claro, Pepe. Y eso no es todo. Porque más tarde dieron un nuevo informe meticulógico y dijeron al final hizo tanta calor que la gente hace milanesa de pollo apoliando a las gallinas encima del asfalto. Además, la masa de la pizza no liaga los hornos porque se corcina en el aire y los piseros se les derriten los guantes de goma. ¿Qué me dice, Pepe? Mire, le digo que me parece una barbaridad, Catita. Y bueno, Pepe, usted dirá eso porque de seguro que le gusta más el frío. ¿Pero quiso calor? ¡Ja! Se hizo calor ese día. Y que me se caiga la lengua a pedazo y no los puede rejuntar si miento, mire. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efemérides que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta de mañana.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 en octubre de 1928 mañana debuta el indio Curugua Curigua en nuestra popular historieta Don Gil Contento era un acontecimiento mediático desde hace un año Dante Quinterno empieza publicando en el diario Crítica la tira un porteño optimista a la que un año más tarde rebautiza por aventuras de Don Gil Contento el protagonista era precisamente Don Gil Contento a Don Gil Le agregan este que era el último indio tehuelche venido de la Patagonia. Como Curugua, curugua era complicado, el propio don Gil le cambia el nombre por el de Patoruzú, que derivaba de una golosina de la época llamada Pasta de Oruzú. O sea que Patoruzú se tuvo que ganar el lugar protagónico, no lo tuvo de entrada. Según la historita Pato Urusú, último cacique de los tehuelches gigante ...pato, viste, de patones de la Patagonia... ...llega a Buenos Aires desde la Patagonia acompañado de su niandú Carmela... ...para vivir en la casa de Don Gil Contento, cuyo difunto tío era tutor de Pato Urusú. La tira es cancelada, Quinterno abandona por un tiempo al personaje del indio... ...y a fines de 1928 retoma la figura del porteño tramposo, fanfarrón y aprovechador con Julián de Montepío. Dos años más tarde regresan Patoruzú y Don Gil Contento en el diario La Razón. Ahora Patoruzú es el último descendiente de un cacique rico de los tehuelches y heredero de muchas estancias, enviado a Julián de Montepío para que sea su tutor. Se lo manda el tío Rudecindo, quien recomienda civilizarlo si podés. Julián quiere currarlo diciéndole que todo el oro que tiene no vale nada en Buenos Aires. Pero Patruzó es avivado por un peón de estancia. El indio se va convirtiendo en la figura central de la tira por el imán que tiene entre los lectores y Julián queda en un segundo plano. En diciembre de 1931, obsérvese, que los superhéroes norteamericanos todavía ni amagaban a parecer. No. En diciembre de 1931, la historieta pasa a titularse Patoruzú, pero aún no sería el Patoruzú definitivo. Fíjense cómo evolucionan los personajes hasta tomar su forma definitiva. Paralelamente a esta historieta, Quinterno desarrolla en el matutino El Mundo otra tira que se llama Isidoro Batacaso, en 1935, el dibujante muda todos sus petates a Diario El Mundo, ya se lleva todo ahí, y une los personajes del Indio y de Isidoro Batacaso. El Indio se impone otra vez y el dibujante hace una voltereta mezclando a Batacaso con Julián de Montepío y crea a Isidoro Cañones. Esto para contarles cómo las historietas tienen vida sí. y van evolucionando claro, y modificándose. Claro. Patoruzulla es un Indio que tiene una fuerza descomunal y un gran corazón. Para 1936, cuando Superman todavía no había nacido, y menos Batman, nosotros teníamos el héroe superpoderoso venido de la Patagonia y Dante Quinterno ya había depurado los contenidos y la gráfica de Patoruzú. Los entendidos celebran en los dibujos de Quinterno la expresividad gestual simple y limpia, un excelente diseño de personajes y un pulso narrativo que, si bien apela a la deformación caricaturesca, consigue su efecto dramático. Los argumentos varían, y comienza a desarrollar historias seriadas con múltiples episodios, toques costumbristas y la exageración, por supuesto, del superhéroe. Era como una figura épica Patoruzú. La popularidad de la tira ya era inmensa, y nace tiempo después la revista Patoruzú, sí. que fue uno de los grandes hitos del humor gráfico en la Argentina. Y cada año, cuando aparecía el libro de oro de Patoruzú, ¿no? ¡Chu! Yo... Estaba celebrando sí. una fiesta, oh, me sí. iba era fiesta. kiosco. Era una fiesta. Era una fiesta, viste, era todo gordito, lleno de historietas en colores, una verdadera fiesta. Pero Dorfman y Matelar podrían decir que yo era un chico colonizado, todavía no había leído a Dorfman <risa> y Matelar. <risa> Te faltaban dos años. Claro, fui sucesivamente fanático de las historietas del Pato Donald. De Superman y Baturusu, fíjense. Las mexicanas. ¿eh? Sí, las mexicanas, ni hablar, las cambiaba, cambiar revista mexicanas. Cambiar mexicana? revistas mexicanas, por cambio un Vidas Ejemplares por tres este llanero solitario. <ríe> sí. Bueno, Dorfman y Matelar aparecen, escriben en los años 70 para leer el Patodonial, como decíamos, una denuncia de colonización ideológica que Estados Unidos ejerció sobre los chicos del tercer mundo con los personajes de Walt Disney. Tal vez exageraron sobre el efecto de la manipulación, pero no estaban equivocados. Superman, un tipo que volaba y levantaba en el aire edificios enteros. ¿Existía algo más irreal? Sí, un indio como Paturusú, que anticipó a Superman y a Batman como enemigo del mal, y que siendo un indio era a la vez un multimillonario dueño de estancias en la Patagonia. Nada menos creíble que eso. Encima Patoruzú admiraba al tío del chanta de Isidoro el Coronel Cañones, o sea, aquel indio exterminado por los Coroneles Cañones en la conquista del desierto admiraba a su verdugo. No sé si denunciar a Dante Quinterno, el creador de Paturzu, por manipulación ideológica o sencillamente por incoherencia. Pero yo amaba a ese indio bueno e ingenuo de la Patagonia. ¿Cómo pudimos amar a ese indio cuya condición de huérfano siempre evitaron relacionarla con la matanza que ejerció Roca? ¿Cómo pudo ser un héroe popular cuando los verdaderos indios en el siglo XX se habían vuelto invisibles para la gente? Tal vez porque entre Roca y Dante Quinterno arrebataron al indio la condición de sujeto peligroso. Pero, ¿qué quiere que le diga? Colonizado o no, era en mi infancia y era lindo. Adentro. Indio Patoruzú, indio típico, ¡Sí! fértil, agres natural, ancestral como la tierra, terrenal es tu caso. Segunda. Sí. Indio Patoruzú, indio típico, fértil, agres Salud a la ciencia que te da la tradición. Bueno, indio patuso corre para su cobacha, a ver si sale sus empanadas de la chacha, a ver si sale lleno sus de la chacha porque es el celindio patuso, ¡qué tin tin que arruñó la tierra de su región Isidoro sí, Dios pato lo yo, tonto, no, puro sencillo, esencial en la sangre de tu raza tu bebé acondicion Argentina tiene historia y es de todos Voces con Historia Voces con Historia Dante le pregunta a su antepasado si debe revelar lo que ha visto y oído en su viaje a través de las vidas espirituales cuando vuelva al mundo de los viejos. Si habla, lo que dirá, les va a disgustar a muchos por lo amargo. Si de la verdad soy medroso amigo, agrega, temo de perder vida tras coloro que cuesto tiempo que a merano antico. Entrevista a Victoria Ocampo, 1967. Sonoman. Sonoman, que tiene dos orígenes que todavía no hemos logrado eh, coincidir a ver este, cuál es el verdadero origen de Sonoman. Sonoman puede ser un terráqueo que en algún momento fue chupado por eh, una, un intercomunicador galáctico que se lo llevó al planeta Zono Y luego, cuando volvió, ya vino con las ondas mentales transformadas y música. con su dominio de las ondas sonoras. Por eso, Sonoman. Ah, como yo, claro. Sonoman. <risa> Sonoman. <risa> Sonoman. <risa> Sonoman es el de Luis. No somos. Son. No soy yo. No. bueno soy La otra es que Sonoman proviene del planeta Sono, una civilización mucho más avanzada que la terrestre, y que sus poderes se basan en el poder músico-mental. Le permite controlar a voluntad el sonido y esta manera de controlar a voluntad del sonido hace que aumente su fuerza hasta el equivalente de tres rinocerontes embistientos. Tiene además la posibilidad de convertir su cuerpo en una onda sonora, lo cual le permite desplazarse a una gran velocidad. Solman fue un superhéroe de historietas publicado en Argentina, creación del artista porteño Osvaldo Walter Viola, más conocido como Oswald. Fue publicado por primera vez el 15 de diciembre de 1966 en la revista Antiojito, lo que lo convierte en el primer superhéroe al estilo norteamericano realizado en la Argentina y alcanzó... Diez años de ediciones interrumpidas, o sea que hasta 1976 estuvo presente Sonoman en esta revista. En el 75, Ediciones de la Urraca publicó una revista íntegramente dedicada a Sonoman, de la cual salieron solamente dos números. Después, más adelante, hubo reediciones de Sonoman. Y te cuento que, por ejemplo, si nos está escuchando, alguno de los protagonistas del movimiento bloguero que insistió, vos sabés que buscando material encontrás, pero... Miles de seguidores de Sonoman, de todas las edades, pero mucho pibe joven, que estaban pidiendo la reedición, una reedición que finalmente se hace, se hizo este año, en febrero. Salió una, la nueva revista, el nuevo libro de Sonoman, editado por Ediciones de la Flor. Uh -huh. Pero vayamos a contar un poquito cómo es la historieta. Además de ser un melómano, lo acompañan un sinnúmero de exuberantes personajes secundarios, entre los cuales sobresale el hombre museo. El hombre museo que es capaz de recorrer toda la historia universal utilizándolo para fines non santos. Uh -huh. Hay otros también, hay un personaje, es el de una condesa que es muy parecida a la cruela de Bill, que tiene ese tipo ese tipo de porte, con uñas muy largas y todo esto, y que tiene una característica, escucha poco. Esa es una de las maneras que tiene de protegerse de Sonoman, Ajá. obviamente. ¿Quién es Oswald? Vamos a preguntarle primero a Oswald cómo es que creó Sonoman. Dice él quizás debiera preguntarme cuándo comencé a, a crear Sonoman y cuándo lo finalicé equivocadamente acotamos los, los acontecimientos reduciéndolo al periodo de visibilidad pero en realidad nada surge de la nada Dice que en rueda de amigos, con las filosofías de, ca de café exaltadas por la pasión, habían dado paso a la serenidad de su hogar, de su casa, de su compañera, de sus hijos. Y en ese marco podría decirse que nació Sonoman. Que Sonoman, entonces, es un superhéroe que nace del amor. Y por eso es un superhéroe que actúa a pleno sol. Dice, eh, Sonoman es luz, es sinceridad, sí. Todo Sonoman es azul celeste y el oscuro de su bicapa jamás llega a envolverlo. Esa posibilidad es apenas una amenaza. Nos remite Oswald a que pensemos en Batman envuelto en la capa negra, uh -huh. mimetan, mimetizándose con la noche y el pecado. Y entonces lo contrario, enfrente, lo tendrá a Sonoman. Sonoman es el antónimo de Batman. Superman es una especie de tío lejano. En esencia, dice Oswald oh, Sonoman, no es un superhéroe si se lo considera tal por alguno de sus aspectos. Desde un comienzo lo emparenté con aquellos viejos héroes de los 30, Bradford o Tim Tyler, es decir que hice primar la aventura por, por sobre los poderes. A Sonoman jamás se le subieron los superpoderes a la cabeza, no los exime y menos aún se ensaña con sus enemigos ocasionales. Dice que en, en 1975 le, le hace un reportaje, obviamente de ficción, la formidable periodista Paul Boralín, y le pregunta a Sonoman, sus aventuras pueden ser perjudiciales para los chicos que las leen, y se trato de que no sea así, contesta en este caso el autor, mis reflexiones son más importantes que las acciones que realizo, que son absolutamente exageradas y a veces absurdas Oswald es un dibujante vos lo conocés bien, eh, Santiago nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1935 autodidacta, porque él dice, cuenta que aprendió dibujo por correspondencia, inició su carrera de dibujante en el 56 en la revista Ellas. Luego ilustró tapas de libros y revistas como El Hogar, Mundo Infantil, Selecta. En el 58 entra de lleno a, a la historieta, haciendo ilustrando la tira gauchesca Pablo Huella para el diario Correo de la Tarde. Decimos que además compartió cosas cuando Westergel era algo así como un dios, colaboraba él en algunas de estas publicaciones que lo tenían a Westergel como guionista. Eh, con el prestigio ganado en estas publicaciones, donde estuvo con Carlos Rome, con Hugo Pratt, con Alberto del Castillo, con Alberto Breche, con Solano López, en 1965 Oswald da un gran paso adelante cuando la recién fundada revista Antiojito le pide que haga una adaptación de novelas clásicas para niños y empieza con el David Copperfield de Charles Dickens. Vos sabés que uno de los capítulos de Sonoman Eh, para la Navidad hace un capítulo especial donde lo hace encontrar este, a, a, a este Sonoman con los personajes de Dickens los famosos personajes tristes de la Navidad uh -huh. y termina siendo una Navidad alegre porque Sonoman le pone música a esa Navidad y soluciona todos los problemas de esta gente adaptó también el Robinson Crusoe pero sin ningún lugar a dudas cuando le preguntan cuál es su desafío el desafío más importante él contesta Sonoman y trata de explicar este hijo pródigo y esta creación maestra dice que cuando terminó las adaptaciones de Copperfield y de Crusoe para Antiojito le pidieron hacer lo que menos le hubiera gustado en la vida hacer Una historieta con un superhéroe. Pero era lo que le había propuesto y empezó a hacerlo. De esta manera eligió este superhéroe, este terráqueo o este proveniente de, del de planeta Sono. Uh -huh. Este hombre que dice, Oswald, a lo largo de los 10 años en que lo dibujé, fue sin lugar a duda mi manera de hacerme profesional. Fue un desafío permanente. Cada día que tenía que enfrentarme a Sonoman. Cuando se interrumpió en el 75, 76 yo ya estaba listo para otras experiencias. Hoy la otra experiencia es encontrar Sonoman que se volvió a editar. Al libro, libro abierto. Argentina tiene historia. Jorge Alparrid, Nora Chart y Santiago Varela. Y sí, buenas tardes. Excelente programa, sí. Nunca llamo, pero los escucho siempre. Este, tengo una anécdota. Yo a mis hijos, no los dejaba los más grandes, no los dejaba ver Batman. Estaba terminantemente prohibido por razones ideológicas. Este aquí, que los chicos venían del colegio sabiendo que, cómo había sido la serie. Porque los chicos les contaban, sus compañeros les contaban. Bueno, es, es bastante gracioso, pero me pasaba eso. Soy Marta de Omengan, gracias. Hola, buenas tardes. Les habla Alicia de Villalobro. Eh, no quisiera que se olvidaran de una serie de la que nosotros tenemos guardada acá prácticamente toda la colección Que se llamó Buenos Aires en camiseta Y que la hizo un dibujante que firmaba sus trabajos Calé Y este yo creo que está considerado la única enciclopedia que ha quedado de aquel Buenos Aires eh, Buenas tardes, en la radio también había superhéroes en Había uno que era nacional, que era ponchonero. Y creo que te su amigo Carunga, algo así se llama. Bueno, Oscar de Lirias, gracias. Sí, buenas tardes. Eh, quiero decir algo, yo soy Guillermo de Solesta. Paturuzú no volaba, pero corría muy rápido. Y en alguna historieta tiraba el centro y lo cabeceaba él mismo y hacía el gol. Esa es una fantasía que tienen algunos. Así que era, era como un Superman, pero que corría rápido. Chao. Bueno, claro, claro que sí, Barturuso capaz de todo ¿Quién, sí. ¿Quién lo ponía en duda? Sí. ¿no? Y el caballo, pampero Caballo pampero, que era no había caballo corriera como ese. Claro, volaba. volaba. Y que cuando perdía la fuerza comía las empanadas de, de, de la chacha. De la chacha ¿No? y el chao, sabes ¿Y cómo salía detectado. Y patora, patora, que se enamoraba. De todo el mundo se enamora, ¿se acuerdan? Sí, de patora. Pero era feo. Pampero, pamperito. Sí. Patoruzú, patorucito. Patorucito. El libro también había una... Revista de historietas de Paturucito, Patrucito, claro. Sí, claro sí. No, no, no. Qué lindo que era cuando veías que llegaba tu papá del trabajo y traía escondido en el, sobre todo, la revista chiquita de Paturucito. No, ah, sea, mi que papá se... no me la traía, ah, no que ir no a buscar sí. Qué lindo que era cuando me traían todos los cómics en cada uno de sus bolsillos y me los hacía <ríe> buscar para divertirme, qué placer. Tenemos maíz también. Sí, nos escribe Miguel, dice, de chico me tomaba el subte en Canin y me iba hasta Uruguay a cortarme el pelo, atraído no por la maestría de los fígaros, que eran todos gerontes, a donde se hacían fomentos en la cara y se afeitaba sino por las revistas Paturuzú, pero no las apaisadas, sino las que tenían un formato casi oficio y me apasionaban las aventuras de jobito Barrera y otros personajes. Claro que tenía apenas nueve años. Lo firma Miguel El Pato. Y también nos escribe Fernando Pedro, dice, sobre Patoruzú vale recordar la influencia que ejerció sobre el autor de Asterix, René Goggini, quien se crió en la Argentina. Los parecidos son muchos, desde el carácter del héroe hasta la pluma de Asterix, Patoruzú pasando por los panzazos de Obelix, UPA. Bueno, Dante Quinterno sí. tuvo una editorial importante también, ¿eh? Sí, claro, no Dante Quinterno era editorial, sí. Y autor de Pato Urusú, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa que les iba a contar, bueno, Calé, a propósito de lo que dijo la oyente, Calé no era un superhéroe, era un dibujante que, que reflejaba el Buenos Aires con mucho humor. El barrio. El costumbrismo, el barrio. El barrio, el barrio. No el medrano. Por eso, Medrano hacía una parte de Buenos sí, Aires. Sí, exacto. Eh, eh, que Medrano era un peronista que trabajaba para la Nación. Sí. <ríe> y Calé hace otra parte. Hace claro, una más... hace el barrio, la otra hace Florida y Diagonal. ¿Se acuerda era... de la, la escena de, en la pizzería de Calé donde están todos esperando la porción de pizza? A ver a quién le toca la anchoa. Maravilloso. <ríe> Maravilloso. Nora, tenías una información. Una invitación. Una invitación. Una invitación. Eh, esto puede decirse que es una especie de milagrito, es una, una historia bastante interesante. Juan Montes es un periodista que escribía hace un tiempo atrás en el diario de Villa María. Y escribió escribía en este diario que es un medio recuperado, está manejado es una cooperativa manejada por 50 periodistas. sabes qué? La presidenta recibe un clip en con, y, y, digo, notas de todas partes del país. Y, que, y este Juan Montes, que nadie lo conocía, había escrito una nota que a la presidenta le gustó ahí que entonces se encargó que lo buscaran a Juan Montes porque lo quería felicitar. Te digo que Juan Montes, como de un perfil bajísimo, no era no fue un señor fácil de, de encontrar, hasta que un día él viene a pedir una nota, pero porque sí, viene a pedir una nota en casa de gobierno y se presenta, así vericueto tras vericueto, llega hasta sanini en donde dice que él quería hacer una entrevista y dice, ¿Usted quién es? Le dice la secretaria, Juan Montes. La secretaria sale disparada, Y le dice este Sanini eh, Juan montes está acá fuera, sale Sanini y le dice Juan montes, no se vaya 15 minutos después estaba con la presidenta. Juan montes no entendía por qué era que la presidenta y Juan y ella sale y le dice. Juan Montes y lo felicita por esa nota Juan Montes hoy a las 19 en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional presenta un libro que está editado por la editorial universitaria Villa María que se llama Esta mujer, producto de las conversaciones que tuvo con la Presidenta Cristina a a vos, quién lo conoce quién lo conoce entonces, primero a través de su letra, la que admira y mucho tiempo después le puede dar ese abrazo de felicitación y vos vas a estar allí Voy a estar ahí, pero lo que va a estar es Juan Montes y su libro esta mujer. ¿Hoy a qué hora? 19 horas, Sala Borges, Biblioteca Nacional. Muy bien. Se muy nos buenas. terminó el programa de hoy. Ya nos vamos diciéndole cuál es el tema de mañana en Argentina. Tiene historia. Historia de instituciones empresarias y sus relaciones con el poder que fueron muy intensas, muy inestables. La UIA, la sociedad rural y otras asociaciones de empresarios, las peleas con el poder, los momentos dramáticos de la Argentina, también en la relación con esas organizaciones empresarias. Nos vamos entonces, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chao. Para poder mi verdadera personalidad.